Y la verdad que lo de Jaquilo ha sido un golpe anímico y bueno, para el equipo muy duro, pero bueno, ya tenemos que dar vuelta a la página porque sabemos que no vamos a contar con él en toda la temporada y bueno, y esta noche no vamos a contar con, con jerry Feimu que por, por una situación familiar que va a tener familia en Comodoro no no vamos a estar. Entonces, bueno, tenemos que dar todo un plus extra para que eh, esta gira sea la mejor gira posible para nosotros. Qué loco, ¿no? Porque a San Lorenzo le han ganado poco no le ganó ni el Real Madrid ni el Barcelona, este y ha perdido poco y nada en lo que va a la temporada, y generalmente en condiciones eh, desfavorables para San Lorenzo en cuanto a la totalidad de su plantel. Con la mente en otra cosa, y ustedes dieron un, un golpazo ganándole a, a San Lorenzo de local, eh, y, y estando generalmente debajo del lote de seis equipos que ha dominado la Liga Nacional. digo Y en esa misma noche, eh, dos cosas complicadas, ...totalmente opuesta... ...la alegría de ganarle a San Lorenzo... ...y la tristeza de perder al, al, al goleador del equipo... ...por por el resto de la temporada... ...sí, la verdad que, que sí... no ...prácticamente no lo pudimos... ...ni disfrutar a, a, al partido... ...porque... ...como decís vos, ganarle a San Lorenzo solamente lleva... ...tres partidos perdidos en toda la liga... ...más allá de las bajas importantes que ellos tuvieron... ¿Seguro? ...es un equipo... ...tremendamente difícil... ...y haberle ganado por la diferencia que se le ganó en casa... Y sin Jaquil, porque Jaquil se lesiona faltando 8 minutos, creo, o 7 minutos y medio, todo el cuarto, y que estábamos parejo. Eh, fue para nosotros una alegría enorme, pero bueno, terminó siendo un con un sabor muy amargo, porque perdemos a, a un jugador clave en la estructura, no solamente como jugador, sino lo que él genera hacia la afuera, porque es como un nacional más, que ya está adaptado en la ciudad, y que obviamente tenía tiene dos años de, de contrato, entonces... Eh, ya se opera mañana, esperemos que se recupere lo antes posible para que para que la temporada que viene lo podamos volver a disfrutar. Sí, vos sé que fue una eh, un contraste muy grande, ¿no? Porque salimos del estadio y lo encuentro a, en otro momento hubiese sido exultante, Juan Pablo Luque y, y Néstor Chávez, y estaban los dos sentados en el cordoncito del estacionamiento este como contándose las penas, ¿no? y, y, y yo en ese momento, cuando voy a saludarlo, digo, imagino que están hablando de lo mismo, de Johnson y de lo que viene, porque el partido ya terminó. Es así, eh, yo lo encontré en la misma situación, y automáticamente bueno nos pusimos primero a ver que, cómo estaba Jaquil, que ya lo habían llevado a, a la española, y se habían determinado de qué es lo que tenía. ...y que estaba fuera de la temporada... ...y bueno, ya automáticamente ahí evaluar... ...cómo, cómo sigue el armado del equipo... Eh, ...y la situación económica porque... Eh, ...Gimnasia... ...en la actualidad está... ...muy ordenado, eh, como yo te contaba recién... Eh, ...en lo que es sueldo, organización... ...la verdad que estamos muy pero muy bien... ...es para felicitar a la dirigencia... ...por todo lo que viene haciendo... ...y que ellos todo el tiempo me están transmitiendo... ...de no querer hacer locura, entonces... Eh, ...me están metiendo, me dicen... ...mirá Martín, por ahí vamos a tener que cortar un jugador para traer el, a este jugador que, que falta o reemplazo de Jaquil y bueno, movámonos de la mejor manera posible y busquemos la, la mejor solución en este momento para, para el equipo y para el club eh, no es poca cosa lo que decir porque en un momento donde la liga hay muchos equipos que, que están dos y hasta tres meses atrás eh, el hecho de que gimnasia esté ordenado, que sea al día como, como me comentaba recién Eh, es un hecho realmente muy muy bueno y por eso tiene que ver también, quizás tenga que ver también con el con, con la buena campaña que están realizando, no es como que la me gusta a mí siempre decir lo mismo y soy hasta reiterativo, como que las patas de la mesa están todas ordenadas. La verdad que sí eh, en ese sentido lo, la dirigencia se está manejando con mucha coherencia. Eh, me ha transmitido desde el primer día eh, yo también soy muy frontal y muy directo y les pido siempre sinceridad, entonces Eh, por eso lo que hablamos recién, eh, sabemos para qué estamos nosotros, y el club dirigencialmente no quiere hacer locuras económicas, eh, hipotecar el club como, han, como ha estado lamentablemente el club en años anteriores, eh, lamentablemente a veces no te alcanza en lo deportivo, pero ellos están tranquilos de que se está haciendo las cosas bien, y que en el organizativo y en lo deportivo estamos por el buen camino. Bueno, y cómo, a ver, eh, independientemente del nombre del que venga, ¿no? Cómo se reemplaza un jugador de las condiciones, de las características de Shaquille Johnson, que realmente es un crack, porque el tipo juega, se lo nota que es distinto, que es un jugador distinto, eh, hace goles de muchas maneras, eh, y es un tipo que físicamente atrás también te da eh, bastante dentro, para ser un goleador, demasiado te diría quizás comparado a otro a otro goleador no debe ser fácil eh, y hacia dónde apuntás qué buscás ¿no? nosotros buscamos un 2 un 1 que que nos pueda jugar el pick and roll hoy como quedó el armado del equipo no tenemos un 2 que pueda jugar el pick and roll porque no, lo tenemos a, a Spurlock y a Giorgetti que pueden jugar la 3 y a y a Rivero que que es un jugador que más de jugador de mano en mano más que de pick and roll Entonces necesitamos un jugador que, que pueda jugar los pick and roll y a partir de ahí generar juego, no solamente con puntos, sino que generar juego. Reemplazarlo a, a Jaquil va a ser complicadísimo, creo que no vamos a conseguir el reemplazo. Eh, pero este jugador que venga, creo que va, vamos a tratar de que se adapte lo más rápido posible a, al juego y que no dé soluciones inmediatas. Bueno, y esta noche, tratando de borrar la mala imagen que quedó de local, este, más que nada por, porque ustedes locales son fuertes, ¿no? Y quedó demostrado contra San Lorenzo. Digo, ¿cómo cómo se plantea el juego sin, sin dos de los titulares ¿no? que tiene el equipo, como Shaquille y como, como Famous, no? Eh, lo hablamos el domingo cuando volvimos a entrenar, vimos el video eh, Está muy marcada los errores que cometimos defensivamente Nosotros no podemos permitir 53 puntos en, en defensa en un primer tiempo Nos anotaron 17 puntos de ataque rápido Y 40 puntos de uno contra uno, de situaciones de uno contra uno Entonces creo que nosotros tenemos que defender mucho más agresivo Buscar un poquito más arriba, más allá que ellos no tengan tantos tiradores Porque ellos hicieron 52 puntos de la, desde la pintura Entonces tenemos que cerrarnos un poquito más, hacernos más agresivo en el rebote. 43 rebotes contra 27. Eh, sí, son ex... números no contundentes. Exacto, muy marcada entonces creo que desde ahí eh, nos vamos a hacer fuertes. Más allá de las dos bajas que tenemos hoy, yo estoy convencido que si, si entramos con, con mucha energía y con, con la mentalidad puesta a los 40 minutos, nos podemos llevar el juego. Hasta acá, eh, con lo hecho por, por gimnasia metiéndose en la Final 4 de lo que fue el Super 20 y con la campaña regular que están haciendo ahora, digo regular en cuanto a victorias y derrotas, ¿no? A eso me refiero como regular. Eh, digo, me parece que están en el objetivo que tenían. Sí, eh, yo creo que, que sí, que el balance lo hablamos la otra vez por radio, creo que el balance es positivo eh, y bueno, tenemos que seguir por este camino eh, sabiendo cada uno su rol y su función para que Para terminar lo mejor posible la, la fase regular Nosotros ahora de 12 juegos tenemos 9 visitantes y, y con estas bajas que contamos ahora Por eso esperemos incorporar lo más rápido posible El jugador que nos falta eh, Y bueno, y, y cambiar la energía Porque el equipo necesita cambiar la energía Desde lo anímico por ahí Y desde lo mental para, para seguir por esta senda y, y no caernos Porque durante toda la temporada Hemos, hemos estado con récord igual O récord positivo Entonces la idea es mantenerse ¿Tenés los 5 para esta noche sí eh, barrera eh, mencia espurlock georgeorgetti romero bueno muchas gracias y que tengas un, un ojo eh, nos vamos a ver en la cancha en un rato así que lo mejor para vos dale un muchas gracias a vos fabián y, y bueno por siempre por tu amabilidad